Hola y bienvenido o bienvenida a otra lección de español para aprender español escuchando. Hoy vamos a aprender español con un tema de actualidad. Hoy vamos a hablar de humanismo y diversidad. Vamos a hablar de un tema que genera debate. La idea para esta lección me la dio un mensaje que leí en Twitter. Una profesora de idiomas compartió un mensaje y una información que me pareció interesante. Creo que es interesante porque refleja un problema de actualidad. Además, hace poco hubo una polémica en España por culpa de un color. Uno de los colores que utilizan los niños para pintar y dibujar causó una polémica y un debate bastante interesante. Ahora te lo explico. Este tema me afecta en cierta medida porque me gustaría ayudar a solucionarlo, pero encuentro muchas dificultades para hacerlo. Después te explicaré por qué. Hoy vamos a hablar de diversidad cultural, de seres humanos, de razas humanas y de educación. ¿Qué es la diversidad? La palabra diversidad tiene un significado muy sencillo. Diversidad significa que hay una gran cantidad de cosas diferentes dentro de un conjunto. Por ejemplo, si entras en una tienda para comprar una camiseta, la persona que trabaja en la tienda te puede decir «Tenemos diversidad de colores». Quiere decir que hay camisetas de muchos colores diferentes, que hay muchos colores que puedes elegir. También te puede decir que tienen mucha diversidad de productos. Quiere decir que tienen camisetas, pantalones, camisas, abrigos, sombreros, calcetines, zapatos, ropa interior, gorras y todo tipo de productos relacionados con la moda. ¿De qué diversidad voy a hablar en este episodio? Voy a hablar de diversidad cultural y de diversidad racial. La diversidad cultural es la variedad de culturas en un lugar. Significa que en un lugar hay varias culturas diferentes compartiendo la vida. La diversidad racial es la variedad de razas en un lugar. Significa que en un lugar hay varias razas diferentes conviviendo, compartiendo la vida. Diversidad cultural y racial en España Hasta hace pocos años, en España, había muy poca diversidad cultural y racial. Debido a la dictadura, poca gente de otros países venía a España a vivir. Así que, en España, era raro ver personas de otras razas o culturas. Prácticamente todo el mundo era de raza blanca y español o de algunos países cercanos como Portugal, Francia, Reino Unido o Italia. En las grandes ciudades como Madrid o Barcelona había algo más de diversidad, pero en la mayor parte de España, especialmente en las ciudades más pequeñas o en los pueblos, era raro ver a personas de otras razas o culturas. Creo que… hasta que no tuve 11 o 12 años no vi a una persona de otra raza donde yo vivía. En mi colegio, por ejemplo, Todos los niños eran españoles y de raza blanca, excepto uno, que era escocés. He buscado un dato estadístico. En el año 1980, la población inmigrante, es decir, personas de otros países que vivían en España, era del 0,5%. Es decir, el 99,5% eran españoles de raza blanca. Esto quiere decir que, de 40 millones de habitantes, solo 200.000 personas eran de otros países o culturas. Hoy en día, el porcentaje de personas de otros países que vive en España es cercano al 10%. Actualmente España tiene unos 45 millones de habitantes. Esto quiere decir que Actualmente hay unos cuatro millones y medio de personas de otros países o culturas. Te cuento todo esto para que comprendas cómo ha cambiado España en los últimos 30 años. Hoy en día es fácil ver a personas de otras razas y culturas en España, pero hace años era poco habitual, excepto en las ciudades más grandes. Hoy en día, en España, puedes encontrar a personas de toda Europa, de Brasil, de República Dominicana, de Colombia, de Venezuela, de Argentina, de China, de países africanos, de Estados Unidos, de Canadá, de Australia… Voy a hablarte de una polémica que ha habido en España en los últimos días. Pero antes de eso, ya sabes que en SpanishPodcast.net puedes conseguir los audiobooks para aprender español. Puedes descargar las lecciones del podcast, el pack de diálogos para aprender español o el audiobook El aprendizaje descomplicado. Todos estos audiobooks te ayudarán a mejorar tu español escuchando y hablando, mejorando progresivamente. Echa un vistazo en SpanishPodcast.net cuando acabe esta lección. Solo tienes que pulsar el menú audiobooks o alguno de los enlaces a los audiobooks, y allí verás más información sobre ellos. A ti te ayudarán a aprender español, y a mí me ayudan a seguir creando lecciones en el podcast y en el canal de YouTube. De momento, vamos con la polémica. La polémica. Bien. Después de esta larga introducción, voy a hablarte de la polémica que ha habido en España durante estos últimos días que es una polémica. Una polémica es un tema por el que la gente discute. Es un asunto en el que hay dos o más eh, opiniones diferentes. Unas personas opinan una cosa y otras personas opinan otra diferente. Esto mm, puede causar una discusión. Esta introducción sirve para que comprendas el contexto de la historia y cómo la sociedad ha cambiado en los últimos años. Un profesor de un colegio hizo una pregunta a la Real Academia de la Lengua Española. Esta pregunta provocó un debate bastante interesante. Algunas personas piensan que es exagerado, otras personas piensan que hay que cambiar algunas cosas en la educación. Verás, en los colegios una de las actividades más habituales es que los niños dibujen y pinten cosas. Estos ejercicios tienen varios objetivos. Uno de ellos es que los niños dejen volar su imaginación y que mejoren sus capacidades artísticas. Otro de los objetivos de esos ejercicios es que los profesores detecten algunas necesidades de los niños. Algunas veces eh, los niños no dicen todo lo que piensan, pero lo expresan en sus dibujos. De esta forma, los profesores pueden detectar necesidades educativas o personales de cada niño. La polémica viene por un color que los niños utilizan para pintar y dibujar, el color carne. ¿Qué color es el color carne? Verás, cuando los niños dibujan algo, es habitual que dibujen personas. Dibujan a sus padres, dibujan a sus hermanos, a sus amigos o a sus compañeros del colegio. Cuando alguien dice color carne o color piel en España, se refiere al color de la piel de las personas de raza blanca. Es un color parecido al rosa o al naranja, pero muy claro. Hace años, cuando había poca o casi ninguna diversidad en los colegios, no había problema. El problema es que, actualmente, en los colegios hay niños de muchas razas diferentes. Como son de razas diferentes, tienen tonos y colores de piel muy diferentes. Hay niños de muchas razas y culturas diferentes, con tonos y colores de piel muy diferentes. Por ejemplo, hay niños cuyos padres son de Marruecos, niños eh, cuyos padres son de la India, niños eh, cuyos padres son de Nigeria y de otros muchos países. Entonces, la expresión color carne o color piel para hablar de un color concreto ya no tiene sentido en España. Sin embargo, los libros de texto los libros que siguen utilizando los niños en el colegio y los profesores siguen utilizando esta expresión. Por ejemplo, cuando un niño tiene que pedir prestado una pintura o un rotulador a un compañero, dice «préstame el color carne». El debate se ha centrado en si estos niños de otras culturas o razas pueden sentirse desplazados. Es decir, sí si pueden sentirse excluidos del resto de compañeros. Personalmente, creo que esto debe cambiar en el idioma español. Hay otras personas que piensan que es exagerado. Bueno, supongo que tú también tendrás tu opinión. Si quieres puedes compartirla conmigo por email o en las redes sociales. Ya sabes que siempre me gusta escuchar tu voz, aunque sea con un simple mensaje escrito. Creo que debatir y compartir ideas es bueno. Conocer otros puntos de vista sobre temas de actualidad siempre es sano para la mente. A lo mejor estás de acuerdo conmigo o no, no importa. Cada persona tiene unas ideas diferentes. En estos temas influyen mucho la sociedad en la que vives las personas con las que te relaciones y mm, tu experiencia personal. Lo importante es practicar español y debatir de forma sana, aportando información interesante. Otros problemas de diversidad Otro problema de diversidad está en los libros de texto. Los libros de texto son los libros que los niños utilizan en el colegio los libros que utilizan para estudiar. Estos libros tienen muchos dibujos, fotografías e ilustraciones. Estos dibujos y fotografías ayudan a los niños a comprender mejor el contenido que están estudiando. He estado mirando alguno de estos libros. Tengo que decir que la mayor parte de las fotografías, dibujos e ilustraciones representan a personas de raza blanca. Creo que esto también debería cambiar para representar mejor la realidad de la sociedad española actual. Creo que debería haber más diversidad en los libros de texto. Actualmente, en los colegios e institutos españoles hay niños y niñas de muchos orígenes diferentes. Algunas personas pueden pensar que esto no es importante, pero creo que lo que los niños ven puede influir en su forma de pensar y en la forma en que se relacionan. Creo que algunos niños, aunque sea de forma inconsciente, se pueden sentir excluidos del sistema educativo. Estaría muy bien que los libros de texto representarán mejor a los niños que están estudiando en los colegios e institutos. La sociedad española ha cambiado mucho en los últimos años, pero algunas cosas siguen haciéndose como hace 40 años. Diversidad en Spanish Podcast Cuando creé este podcast para aprender español, mi idea era que estas lecciones llegaran a personas de todo el mundo. Creo que es un objetivo conseguido. Pero. Mmm, tengo un problema. Ya sabes que mmm, cuando hago vídeos intento utilizar fotografías para acompañar lo que digo. De esta forma puedes comprender mejor la lección y memorizar mejor el vocabulario o las expresiones. El español es un idioma que se habla en muchos países diferentes. En todos estos países hay personas de muchas culturas diferentes, de razas diferentes y de orígenes diferentes. Algunas de las fotografías o dibujos que utilizo los hago yo mismo, pero muchos proceden de un banco de imágenes. ¿Qué es un banco de imágenes? Un banco de imágenes es un lugar donde hay almacenadas fotografías y dibujos suelo utilizar un banco de imágenes llamado Pixabay. En este banco de imágenes, fotógrafos y artistas de todo el mundo comparten de forma gratuita sus fotografías y dibujos. Son imágenes libres de derechos de autor. De esta forma, cualquier persona puede utilizarlas en sus proyectos. Un problema que tengo es que… Mmm, Cuando tengo que buscar alguna imagen en la que aparecen personas, casi todas las imágenes son de personas de raza blanca. Me gustaría que hubiera más imágenes de personas de otras culturas, razas u orígenes. ¿Por qué? En primer lugar, por lo que te dije antes, el español se habla en muchos países diferentes. Es un idioma que hablan personas de muchas razas diferentes y de muchas culturas diferentes. En segundo lugar, porque el podcast y los vídeos van dirigidos a personas de todo el mundo. No me importa si eres de Colombia, de China, de Japón, de Kenia, de Alemania, de Turquía, de Marte o de otra galaxia. Creo que lo más importante es que mmm, somos seres humanos y que todas las personas que escuchan estas lecciones de español comparten un objetivo común, aprender cosas interesantes, conocer otras culturas y, por supuesto, aprender español. Me gustaría poder representar mejor esta diversidad en los vídeos, pero la verdad es que mmm, no puedo. Es muy difícil encontrar fotografías o dibujos que representen esta diversidad, porque la mayor parte representan a personas de raza blanca. Alguna vez he pensado en abrir una cuenta en otros bancos de imágenes, bancos de imágenes de pago, pero me he dado cuenta de que suelen tener el mismo problema. Casi todas las fotografías e ilustraciones representan a personas de raza blanca. No sé exactamente por qué ocurre esto, pero es mi experiencia personal y la comparto contigo. Aquí termina este episodio. Espero que mis pensamientos y reflexiones te hayan resultado interesantes. Simplemente me ha parecido interesante compartir esto contigo y permitir que practiques con algunos temas de actualidad que nos afectan a todos, como la educación, la diversidad, la cultura y las relaciones humanas. Un cordial saludo, mucha suerte y hasta la próxima lección. Ya ha terminado el episodio de hoy. Si tienes dudas o quieres hacer comentarios, puedes encontrarnos en Facebook, Twitter,